Vamos, eh, son las once y diecisiete de la mañana. Ya arrancó la campaña, eh. Eh, arrancó la acá, no vamos a andar eh, con Chiquita, arrancó la campaña, con Tuti, ya eh, me parece que quien picó en punta eh, en búsqueda de la vuelta del posicionamiento a nivel mediático eh, es la candidata de encuentro Mar Platense, que es Fernanda Raberta, eh, que empezó ya ayer en, en alguna radio. Eh, hoy está estapa en este momento de cero eh, dos Me parece que de alguna eh, manera u otra eh, está empezando a moverse todo a, a a desoxidarse eh, los engranajes eh, de la política marplatense eh, en búsqueda de posicionamiento, insisto, eh, en torno a eh, las elecciones que se vienen. Bueno, te lo dije por error en el bloque anterior, cuando hablábamos con Juan Manuel eh, Aguielo, Tiene que ver con un conflicto que se está dando eh, en el puerto y el, en donde el SOMU eh, está haciendo algunos reclamos, reclamos, perdón, mejoras salariales para ser más exacto. Y para poder charlar un ratito de esto, estamos en comunicación telefónica con su secretario a nivel local, con Oscar Bravo. Oscar, ¿cómo le va? Buen día. ¿Qué tal? Buen día, buen día para toda la audiencia. ¿Cómo les va? Bien, gracias por atendernos, Oscar. No, por favor. Eh, bueno, hay un reclamo, han llamado un paro, ¿verdad? en el puerto de Mar del Plata. Sí, sí, exactamente, estamos con una media de fuerza para la actividad de los buques congeladores de Belleira, propiamente eh, dicho. Eh, ¿Cuál es el reclamo que están llevando adelante, Oscar? Mira, esta es una actividad que, que que en el 2018 se le hizo un parche, un acta acuerdo, es una actividad que no tiene, no tiene un acuerdo convencional, no tiene convenio colectivo de trabajo, se apega a uno de los convenios congeladores, que es Capeca, pero bien no tiene convenio, se le hizo un parche, por decirlo de alguna manera, con un precio a lo cual se hizo para, para poder empezar a seguir trabajando por, con la actividad y hoy estamos queriendo ajustar ese precio de producción y bueno, no estamos teniendo respuesta satisfactoria de la parte empresarial. El, el precio de producción o, o, el, o el sueldo de producción, o como se llame, y pido perdón por la ignorancia, Oscar, eh, digo que están cobrando, tiene y data de qué fecha, de, ¿es del del año pasado? De, no, es del 2018, 2019 se firmó el acta -Cuer. Ah, o sea, ¿están trabajando con, con el acta acuerdo de 2018, digo, con todo lo que ha pasado en el medio? Sí, sí, igual es un precio, para que entienda también el eh, sí, sí, sí, precio dale. Eh, dolarizado, sí. al cual se ajusta el tipo de cambio, ¿no? Pero bueno, fue, no fue ni cerca de lo que pretendía la organización, pero bueno, para que también la actividad no, no se interrumpa, se hizo algo paliativo y bueno, con, con el compromiso de en lo sucesivo charlarlo. Eh, y creemos conveniente que ya hemos dejado pasar demasiado tiempo y necesitamos tener una conversación, una negociación y bueno tratar de arribar a algún tipo de acuerdo y llegar, lo que siempre yo le digo a la empresa, darle lo mismo al trabajador. Eh, seguro, seguro. Eh, digo, eh, se están manejando mucho eh, diferentes convenios colectivos de trabajo con respecto al acomodamiento, ¿no? En torno a esto del dólar pesca y demás sí hoy para la actividad igual para la actividad pesquera eh, en su mayoría están todos adheridos ¿no? Sí. porque es una es una actividad netamente exportadora ¿no? el consumo interno no no es tan grande entonces es una actividad que se rige hoy por, por la exportación y está rigiendo el, el dólar agro no pero bueno eh, y, y en este caso en en la vieira eso no corre no sí sí sí ah, estamos, ajust, estamos ajustados pero bueno También entendemos que nosotros lo que queremos negociar es el precio de base y eso es lo que aducen en la última acta justamente hacen refrenda del alivio fiscal que el, que el estado tuvo de diferencia con con, con nosotros con los uh -huh. trabajadores marítimos del alivio fiscal No nos quieren tomar como como recomposición salarial el, el, los importes que hoy el estado, por ejemplo, el dólar a 300 rige para la actividad si también nosotros cobramos a ese valor. Pero también ellos exportan a ese valor. Claro, Nosotros tíos. lo que estamos hablando es del valor de base, sea cual sea la, la, la realidad, ¿no? Eh, digo, la, la, la particularidad, y yo, Oscar, se lo pregunto, digo, porque eh, el, el mundo de la pesca en particular es un mundo eh, especial y el puerto eh, también. Eh, digo, el reclamo se lo hacen a dos empresas en particular, que es, eh, y perdón por pronunciarla mal, eh, Guanchese y Glaciar Pesquera, eh, son las dos empresas. ¿Es porque son las únicas dos empresas eh, que trabajan con este producto? Correcto, exactamente. Huanchese o Guanchis, eh, como se pronuncia afuera, serían las empresas. O, o sea que solamente esas dos empresas trabajan con la Vía y la Cámara del Plata. Correcto. Eh, y, ¿Y la situación, eh, digo, es solamente en el puerto de Mar del Plata o también se hace extensivo a, a otro puerto de la República Argentina? Mira, tiene la particularidad de que tienen un buque que, que opera en Ushuaia, así que, bueno, si ese buque entraría va a quedar demorado. O, o sea que el paro no solamente es en Puerto Mar del Plata, es, es a nivel nacional. Claro, hoy, hoy hoy tenemos, para, para los barcos que rigen, son cuatro barcos que operan Tal con actividad, do, dos de cada de cada empresa. Ta, pa, Cualquiera para... de los cuatro barcos que entren, entren en el puerto que entren van a quedar demorados. Pe, pe, se entiende, a ver, para que para que se interprete. El paro es sobre esos barcos, sobre los barcos de la empresa eh, Guanchís y Glaciar Pesquera, eh, digo, más allá de que entren en el Puerto de Puerto Madryn, en Quequén o acá en Mar del Plata. Sí, sí, sí, nosotros somos un gremio nacional y nada, tenemos personería en todo el país, somos un gremio nacional. Así sí, que... sí, digo, pero el, el paro rige por, para con los barcos eh, que tengan que ver y que trabajen con la vieira. Exactamente, sí. propiamente dicho, con, con esa actividad nada más, no eh, otra actividad. Y, ¿Y se han podido sentar a hablar con los empresarios, eh, Oscar? Mirá, ya te digo, esto arranca en el 2018, se firma un acta acuerdo parche en el 2009, eh, el año pasado firmamos un acuerdo del cual ellos... Eh, se adhieren a un convenio que es Capeca eh, y estaban incumpliendo un ítem un que era el adicional bodega completa y donde dejamos plasmado que íbamos a charlar este tema que era lo que el reclamo más grande que tenemos de las bases, el precio de la producción de esta actividad porque es una actividad premium, eh... con valor de exportación y creemos que, que, que se puede tener un gesto para, para con la gente. Te iba a preguntar eso, si tiene valor de exportación, si es un producto exportado desde eh, de, de, de nuestro país, sí. Netamente. Sí. Eh, eh, digo, y, digo, me, me hablas que arrancaron en 2018, en esta última etapa, a partir de la resolución que tomaron ahora, no tuvieron ningún llamado de parte de los empresarios para poder sentarse a conversar. mira nosotros eh, nada empezamos en enero, como nos habíamos comprometido al término de la firma de la adicional bodega completa, en enero llamamos, nos dijeron que no era momento, en marzo volvimos a intentar y nos dijeron que no era momento, eh, se, se hicieron los ajustes de paritaria de ítem fijos, porque nosotros, eh, para que entienda la audiencia, tenemos dos formas de liquidar, una tenemos los ítems fijos y otra son la producción. Entonces se firmaron los ítems fijos, dijeron que después de la firma a ver cómo quedaba la ecuación para hilar finito y nada, y hoy nos encontramos que todavía no, no podemos llegar a, a un acercamiento. Eh, pero nosotros estamos abiertos a la negociación, sabemos que por ahí hay que generar un conflicto, pero sabemos que se va a resolver en una mesa de negociación. Sí, eh, digo, preguntarte si digo el arreglo de fondo la, o la solución eh, más profunda no estaría en generar un, un convenio colectivo de trabajo. También, o sea, la idea era fue la que se planteó en, el, en la audiencia que tenemos con, con el doctor Rivera, que es el apoderado y representante de la empresa legal, fue esa, que nada tener un gesto y ponernos a trabajar en un convenio colectivo de trabajo. O, o sea que existe la posibilidad de poder empezar a, logra, a trabajar un, un convenio colectivo de trabajo. Sí, sí, sí, sí. Esa parte sí. digo Eso me, me da la sensación, y te pregunto, eh, digo, no solamente eh, daría o, o destrabaría alguna que otra situación, sino que, que también daría previsibilidad a los trabajadores y trabajadoras, ¿no? Sí, y quedaría netamente regulada con un convenio pa, propio pa, de la actividad, entonces eso sería importante. Claro, claro. Eh, Oscar, digo, ¿cómo, digo, el tiempo de duración de la medida de fuerza eh, la tienen prevista o hasta no sentarse a trabajar eh, los barcos no van a salir donde estén entrando? Mira, hoy hoy lo que te puedo informar es que estamos, estamos con medida de fuerza. Iremos viendo paso a paso. Si hay si hay para sentarse y trabajar y poder avanzar en, en algo, nosotros somos abiertos al diálogo. La, la temporada de la Vieira va de qué, fe, de qué mes a qué mes. No, no, trabaja todo el año. ¿Todo el año? Ah, este es, un, todo es, el año. es una pesca de todo el año. Bien, sí. bien, bien, bien. bien. Eh, Oscar, te agradecemos muchísimo el contacto. Eh. Obviamente que atentos y atentas a cómo va evolucionando este conflicto. Muchas gracias, muchas gracias a ustedes por preocuparse. No, por favor. Eh, Oscar Bravo, el eh, secretario general del, del SOMU, eh, digo es, es, el, es muy difícil eh, encarar cuestiones que tienen que ver con el puerto eh, porque tenés que ser Roberto Garrone, ¿no? tener la cabeza metida eh, adentro de un barco, por decirlo de alguna manera, y saber de qué manera eh, se trabaja. En este caso están reclamando la base, es decir, la base de, de, de lo que se cobra, a partir de ahí todo lo que es ganancia en torno a lo que se exporta en cada uno de los barcos, eh, digo pero solamente con el tema de la vía y o sea que son dos empresas a nivel nacional que se destinan eh, a la pesca de este producto, no es que está parado el puerto, están parados los barcos que se dedican a la pesca de Vieira y si hay uno navegando y entra en Ushuaia, en el momento que en el momento que entra perdón, queda retenido eh, por parte de eh, del sumo. Y veremos entonces de qué manera evoluciona esta cuestión. Ahora escuchamos algo de música, se nos prendió una lamparita así, ¡fum! hicimos qué podemos poner, metamos barco haciendo pantera negra.